Y en Viga, Río Colorado, y estamos con Juan Izaguirre, uno de los cocineros locales de acá, de Río Colorado, y también que ha participado en varios Viga. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento. Una fiesta esto. Imposible estar mal. Contame, ¿cómo, ¿cómo inició esta propuesta de Enviga, Río Colorado? Vos que formás parte ya desde hace más de una edición. Participo ya desde el tercer Viga, cuarto Viga que participo. La idea era hablar con Carlos Snaymon y poder traerlo al pueblo. El Enviga lo que hace es juntar es juntar y mostrar a, los, a, a cada lugar eh, que se puede, que la manera de estar juntos nada más, pero que si estás a la altura, no por ser un pueblo, eh, no es estás a la altura o estás atrasado, sino que hay una calidad humana tremenda, y si no estás a la altura, todos juntos llegas a estar a la altura. Entonces, esa es un poco la idea por la cual eh, traté de que pueda venir en Viga aquí, y por suerte acá estamos, y es una realidad hermosa. ¿Qué es para vos esta, esta realización, este tipo de encuentros en Viga? Para mí es eh, emocionante, excede un poco lo profesional, eh, es volver a ver vida en el pueblo. Un pueblo que pasó de ciudad volvió a ser pueblo, y eso es por algo. Entonces verlo con vida de nuevo es como el camino que estaría bueno que sigamos siguiendo. Contame cómo, cómo vienen estas tres jornadas y cómo vino la apertura de hoy. Viene intensa, viene intensa a los nervios, sobre todo a lo que no conocés, a lo que no sabes. El trabajo como coordinación fue un poco más de psicólogo a veces que de, que, que de cocinero, de... ...darles palabras de aliento para que se animen... ...para que no se crean menos... ...para que cocinan rico, que está todo bien... ...desde el lado del municipio que se puede organizar... ...que podemos recibir gente... Eh, ...orgullosamente... ...y lado de los cocineros, bueno, acá lo ves... ...están mostrando de sushi... ...hasta sobuco, chorizo de la pomarola... ...galletas, se amasó, se hicieron cosas... ...nada, es un orgullo... De ...con ¿sí? todos los productos del pueblo... ...se donó lo de Mari, donó verduras trajo carne de una chacra y, y así. Eh, y Todo el pueblo. Eh, es la forma. Vuelvo a repetir y por eso soy medio reiterativo, pero creo que es el mejor ejemplo que hay que estar juntos. Hay que estar juntos ¿Dónde te dedicas a la gastronomía? En Mariloche, soy el jefe ejecutivo de Telar y eh, Básicamente trato de estar una semana en Bari, cumplir con mis, con mis eh, obligaciones. Tengo un buen equipo que me permite poder viajar. Eh, y la otra semana estoy recorriendo Río Negro en lo posible. Eh, ...Valle Medio, Cordillera, Rionero es muy grande, muy amplio... ...y un poco como cocinero la idea es descubrir productores... Eh, ...y productos y poder dárselo a colegas... ...usarlo yo y a colegas, bien lo que hay acá... ...ya el egoísmo no hay lugar, eh, desde el vamos... ...entonces es descubrir pequeñas perlas que nos sirven a todo... ...al productor, al chef, a la provincia, a los pueblos... ...es un poco el trabajo que, que intentamos hacer... Se puede, no se puede, desde Bari nos queda me queda todo lejos. Yo es mi casa y estoy a 10 horas. Me quiero ir a las grutas y estoy. 10 horas más. Este, me queda todo lejos, salvo el sur, después me queda todo lejos. Pero lo intentamos y tratamos de recorrerlo. Con compromiso, con pasión, con recursos, sin recursos, un poco la idea. pioneros es muy amplio. Cordillera, estepa, mar, eh, valle en cada lugar es diferente, no es mismo el del mar que el del valle no es lo mismo la estepa que la cordillera por más que estén pegados entonces, pero todo es río negro por de eso yo no hablo ni siquiera de Patagonia no me da la cara porque no, no, no sé qué pasa en Treveling. no sé qué pasa no sé en Puerto Deseado yo sé lo que pasa o intento saber lo que pasa en Roca en Chuel, en Río Colorado en Maitenes, eh, en El Hoyo es un poco la idea y lo que me apasiona siempre con la cocina como lenguaje, ¿no? Es la forma de expresarme, lo cual me siento más cómodo. Bueno, y en este eh, encuentro en Viga, aquí en Río Colorado, nos encontramos con una institución, la asociación APADERC, y ya les vamos a preguntar, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Y de qué trata la asociación? ¿Cómo te va? Eh, bueno, Apader es una asociación de padres y amigos del discapacitado de nuestra localidad que tiene más de 30 años. este eh, Es un taller protegido que tiene... Eh, muchos operarios adultos eh, y también tiene talleres recreativos es decir a Pader eh, eh, está a cargo, o sea se hace cargo de la discapacidad en general eh, no solamente lo productivo sino también eh, todo lo recreativo eh, hay un taller productivo de pastas de pastas frescas de productos dulces y de polietileno como cómo nace a Pader porque Apader nace como la mayoría, creo, de las eh, de las asociaciones eh, de estas características. Generalmente nace por, el, por un grupo de padres que sus hijos eh, egresan de la escuela especial y no, no encuentran un lugar en la comunidad donde donde incluirse o donde poder este, realizar una vida más plena. Así surge Apader hace 30 años. Eh, me decías de uno de los talleres y tenemos una de las protagonistas, ¿no?, que brinda el taller productivo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo estoy en el taller de cocina con un grupo de chicas, Somos, son 10 más o menos, que, bueno, producimos, como verán, eh, cosas dulces, alfajores, eh, pastafrolas, frolas, pan dulce en estos momentos, budines en la, en la época, y también hacemos eh, pastas frescas, ravioles, eh, fideos, y abastecemos algunos negocios eh, y producimos todos los días. Trabajamos de lunes a sábado y producimos todo, todas las mañanas. En este recorrido ahora nos encontramos nuevamente con Matías Piermarini, él ya ha asistido a otras realizaciones en Viga en esta oportunidad aquí en Río Colorado y como siempre, referente de Eno Gastronomía de la provincia de Río Negro. ¿Cómo está Bueno, hola, buenas noches. Un gusto estar en Río Colorado en esta nueva edición de Viga no nueva edición, la primera edición de Enviga que esperemos que se repitan porque realmente eh, la asistencia el público, la cantidad de productores, eh, todo lo que hemos puesto en vidriera realmente eh, es de destacar eh, eh, hay, no solo el clima nos ha acompañado eh, también nos han acompañado muchos productores locales y regionales y en este caso estamos con la promoción del vino de Río Negro y Y, y nos acompañan muchas bodegas de diferentes ciudades de la provincia. Y bueno, estamos dando a conocer eh, los diferentes varietales que tenemos en la provincia y que bueno, y, y que realmente nos hacen quedar muy bien, ¿no? Nos hacen quedar muy bien, por eso, por eso, bueno, por eso continuamos con la promoción, por eso estamos desde el gobierno de Río Negro apoyando esta iniciativa de, de dar a conocer los varietales y los vinos y las bodegas de la provincia. ¿Cómo se recibe a nivel general por el público justamente los vinos locales, provinciales? Eh, quedan maravillados, sobre todo la gente que viene de afuera. Eh, recién, hace un, un momento, pasó gente de Buenos Aires, que vieron mucho movimiento y frenaron, pensaron que era una feria de, de productores, querían comprar producto y se encontraron con, esto, con, con esta forma diferente de generar la promoción de los productos de Río Negro, quedaron maravillados, y quedaron maravillados con los vinos de Rionero, con las variedades de vino, con, con la calidad del vino, y realmente, y con la variedad que tenemos, porque eh, tenemos muchos varietales que, eh, a ver, nuestros varietales emblema en la provincia es el Pinot Noir y el Merlot, y en, en cepas tintas, y en cepas blancas el semillón, podríamos decir. Eh, somos muy buenos en Malbec, también, somos muy buenos en Cabernet Franc, Somos muy buenos en, claro, en otros varietales que dicen, ah, no solo en Mendoza se elaboran esos varietales. Y claro, en Río Negro también se elaboran, porque hay condiciones excepcionales de clima, de agua de riego, pura, natural, con gran amplitud térmica, que son condiciones excepcionales, que se dan en nuestra región, en nuestra provincia y que, bueno, y que hacen de que estos vinos sean los que nos permiten poner en vidriera y que, y que todo el mundo se maravilla no es, es así ¿Alguna de las bodegas que están acompañando la enviga? Eh, hay varias bodegas eh, tenemos la bodega local Bodega Trina, de aquí de Río Colorado también nos acompaña Chacramos Chini de Ingeniero Huergo eh, Bodega Fabreto de Villa Regina Eh, bodega Nielo de Mainqué, Bodega Miras de Fernández Oro, Genari también, eh, Bodega Genari de Fernández Oro también. Eh, de General Roca, la Bodega Grestis con sus espumantes, Método de la Oración Champenois, que son los espumantes de burbujas bien finas, realmente un elixir probar esos, eh, esos espumantes. Y la Bodega Centenaria en la provincia, la Bodega Humberto Canales, que siempre nos acompaña y que siempre nos hace quedar bien, porque... O, recién estábamos degustando este Pinot Noir eh, de la línea State de Humberto Canale que todos quedan maravillados y también de General Roca nos acompaña en esta oportunidad también, la bodega Tronelli con un gran reserva Malbec que estamos decantando, que lo tenemos aquí en el decanter y, y bueno, todos han probado esta variedad que tenemos Miras, por ejemplo, trajo el semillón nuevo, que es el varietal blanco emblema en la provincia. ¿Ah? El semillón es eh, un vino muy afrutado, muy fresco, eh, con, con sabores a ananá, que realmente vale la pena probar. Y, y es nuestro varietal emblema, nuestra cepa blanca emblema. Y bueno, aquí lo vamos a poder degustar en Río Colorado.